La justicia, la justicia para todos, la justicia en todo el país este, es el, el camino. La verdad, otro tema que es para nosotros fundamental y después el respeto a todos los derechos humanos y derechos que no se deban respetar, porque además los derechos humanos los violan solo los estados y por eso los organismos tenemos que tener claro y el pueblo que no se puede negociar nada, ni la justicia, de la libertad, ni la verdad.